Amigos, muy buenas noches. Esto es Boxeo Planeta. Edición número 79. Quien te habla, Damián Casino, te da las buenas noches. La bienvenida a esta nueva edición de Boxeo Planeta. Por supuesto que en esto de hacer... Eh, Boxeo Planeta no me encuentro solo. Estoy habitualmente acompañado por un periodista de la ciudad de Rosario. Por supuesto me estoy refiriendo a Luis Parpacelli, que en momentos más se va a estar incorporando, como siempre, a la mesa de trabajo de Boxeo Planeta. Él, eh, por un tema laboral, siempre eh, ingresa un poquito demorado. Pero vamos a tener la apreciación de un periodista que sabe mirar el boxeo Eh, con muy buenos ojos vamos a tener mucho material para desarrollar en, en esta nueva edición por supuesto eh, Mónica Costa retuvo su título del mundo eh, un sorpresivo Aldo Ríos pierde la corona eh, en categoría ligero ante el Terín Lencina en muy buen combate el día sábado Valori se tomó una dura revancha frente a Maximiliano Itaca Sosa gran combate, poca técnica pero que despertó adrenalina muchachos que no quede ninguna duda ¿eh? y la gran batalla de Salido enfrentando a Juanma López así que bueno vamos a, a estar eh, analizando todo lo sucedido el fin de semana como siempre vamos a tener Eh, por supuesto lo que va a venir eh, el gran combate que se viene de Sergio Maravilla Martínez eh, bueno eh, los argentinos que han peleado por el título del mundo alguna vez, vamos a estar recordando también a todos nuestros púgiles que ganando o perdiendo eh, fueron con la bandera argentina a pelear y a tratar de traerse ese cinturón tan preciado que es el trofeo más grande quizás que pueda tener un boxeador. Y como les decía al comienzo de esta nueva edición, la número 79, eh, no estoy solo, eh, por supuesto que estoy acompañado de alguien que eh, ha decidido eh, tomar la senda de, de tener este, este sueño que era tener un, un programa de boxeo aquí en la ciudad de Rosario, eh, un periodista de raza, alguien que, que ama la actividad. Y, y, por supuesto, me estoy refiriendo a Luis Parpaceri ¿Cómo te va, Luis? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Damián. Gracias por el recibimiento y, por supuesto, que el sueño es compartido. Uno ama profundamente el periodismo porque nos mete en el mundo misterioso de lo que es el análisis, la información, la investigación. Y se va incursionando en distintos ámbitos, se van conociendo... Eh, personajes de todo tipo, eh, nos va enriqueciendo y a la vez el periodismo forma parte de, de, del gran servicio que se le brinda a la población en todos los, en todos los órdenes. ¿no? En lo que refiere al, al boxeo, eh, obviamente uno está al lado de una persona que es idónea, como es Damián Casino, y eso lo hace eh, por lo menos más satisfactorio para mí, seguramente que para usted, señor, que está del otro lado, con... La sumatoria de un blog realmente que siempre brinda un, un, una información de primera, una buena fotografía, imágenes eh, y todo aquello que tiene que ver con una cibernética actualizada. Y Damián Casino hace de cada entrega semanal este un, un, un apoyo eh, muy valioso. Eh, a mí mucha gente me comenta, mirá boxeoplaneta.blogspot.com, Eh, realmente tiene todo lo que uno quiere saber del boxeo Así que vamos a desandar esta hora de este programa Que se ha denominado Boxeo Planeta Que se lo dedicamos a todos los amigos del planeta boxeo Y por supuesto a los de Rosario y Gran Rosario Y cuando usted lo diga Se lo quiero dedicar a este esta edición sí. número 79 Especialmente al boxeo cubano Bueno, eh, como no A grandes peleadores sí. del boxeo cubano eh, Como Kid Chocolate, Kid Cavilán ...José Mantequilla Nápoles... Ah, ay, ay, ...Luis pero, Rodríguez... Sí, sí. Bien. ...Bernard Kid Pared... ...bueno, sí, sí. hubo muchos grandes boxeadores cubanos... ...Juan Carlos Gómez... Eh, ...que peleara con Jorge Locomotora Castro... Uh -huh. eh, ...también con Marcelo González... Eh, ...perdón, Marcelo Domínguez... Marcelo Domínguez... El eh, Joel Casamayor... ...bueno, los grandes del boxeo cubano... ...hoy vamos a, a dedicarle esta edición número 79... En sí al boxeo cubano Por supuesto cuando, que sí, dígame sí, compañero Cuando uno dice boxeo cubano estamos hablando de la escuela claro. Del boxeo cubano Es como decir ¿Qué Mendoza hay? en Argentina ¿Qué escuela? Ah, Hay una escuela sí. ¿Eh? Y tenemos eh, la, la suerte de contar eh, Nosotros aquí en la República Argentina eh, Con un, bueno Alguien que está en el, en el boxeo amateur Aquí en la República Argentina Eh, y bueno, eh, tenerlo contando en las ligas de, del boxeo amateur me parece que es algo eh, muy valioso Es algo de las pocas cosas buenas que ha hecho la Federación Argentina de Boxeo eh, Pero bueno eh, Que merece ojalá, ser destacada sí cuando sí. cuando bueno cuando se ah, hace algo, es bueno algo podés... Siempre tenemos esa temática, Damián Lo que está bien, está bien y lo que está mal, está mal No somos los dueños de la verdad, pero damos nuestra apreciación, nuestra opinión Que creo que es lo que corresponde Esto está bien Bueno, eh, ¿les dejamos las vías de comunicación? ¿Cómo no? Para que si usted la consigna... Usted me mandó la consigna sí, y yo sí, la tengo... Sí, sí. ¿Por qué no la alarga usted, compañero? Bueno, bueno, bueno, bueno. Claro. Usted me parece que es el encargado de las consignas. Y yo sabe por qué se la doy, porque usted siempre yo le da... Yo por ahí como... tinte especial y alguna ayudita al oyente. Y alguna ayudita. Y se ponga, yo varias veces he dado alguna que otra sí. eh, consigna y me dijeron duro lo tuyo, no, en el gimnasio no, me dice pero y no, no. es más no. liviano me parece que quiere sí. que, que se lleven rápido la, el obsequio no. de, de la remera yo de... Yo la, plan... la mandé como anticipo porque justo coincide sí. el inicio del programa con la salida de, de, de, de mi trabajo, entonces este, la consigna para el día de hoy es la siguiente si yo menciono a Jorge Fernández boxeador argentino eh, si menciono a Rodrigo Valdés, boxeador colombiano, y se si mencionó a Mantequilla Nápoles, boxeador cubano, y le pregunto a usted, oyente, los tres, ¿fueron rivales de Carlos Monzón? Llamado, denominado, tenían un principio apodo escopeta, reitero, ¿fueron rivales Jorge Fernández, argentino, Rodrigo Valdés, colombiano, y Mantequilla Nápoles, cubano, rivales de Carlos Monzón? por sí o los, por no, no, claro, por sí o por no, o dos sí y uno no, o ninguno de los tres, o, uno, o tan solo uno de ellos. Lo cierto es que quien acierte tiene que mandar vía comunicación fija, que sería el 424 2769 o nos pueden enviar un mensaje de texto ver, al sí. 0341 156 168 686. Y nos dice, mi nombre y apellido es y mis tres últimos números de documento son los siguientes, y digo lo que yo creo que pasó. Sí, los tres fueron rivales de Carlos Monzón, o solamente dos, o solamente uno, o ninguno. ¿Mm? Eh, edición número 79, antesala de la presentación de uno de los grandes boxeadores de los últimos años del pugilismo argentino, y también la antesala... De eh, una boxeadora que es convocante Sin duda alguna que esto va a ser el viernes qué El lindo, primero de tenemos, ellos es tenemos Sergio Tenemos boxeo claro. para ver el día viernes a la noche El día viernes ¿Qué, a la noche? Qué se sienta cuando ve boxeo? Eh, eh, yo, ¿Algún amarguito? Un, ¿Una cervecita? Yo con un generalmente un, un, una ah, cervecita con claro, algún ah, sanguí vay. liviano este, Tranquilo eh, tranquilo eh. Sí, sí, sí, tranquilo Cómodo, como usted tal vez en su casa no Y como amerita la temporada veraniega por aquí, por estos lados de Argentina, más precisamente en Rosario, este, que recién hoy está un poquito más agradable porque estuvo pesado estos últimos días. Sí, estuvo muy pesado. Pero sí, cómodo, eh, con el anotador al lado, voy haciendo sí, lo veo observaciones. Que está eso. El anotador no le falla nunca. Usted. Nunca, nunca. Y además tengo el celular con los textos este, breves con Damián Casino. Por ejemplo, uno de los primeros que le mandé es que hacía rato que no veía dos cruceros. Digo crucero, como podían haber hecho medio pesados, ni siquiera pesados también, que se presentaran con tanta dignidad en cuanto a lo atlético y que además estuvieran dispuestos a brindar espectáculo. Y bueno, y se lo hice saber a Damián y Damián corroboraba y, y, y hacía algunas apreciaciones incluso en el inicio de esta edición 79 de Boxeo Planeta. Quien nos está poniendo en el aire es el joven Cristian. Eh, y que con el devenir del tiempo le pondremos algunos de esos apelativos que siempre suelen surgir, que son cariñosos y que hacen que usted disfrute de que no estemos en el aire. Gracias a Cristian. eh este, Las buenas noches de siempre. Él nos va a ayudar a sobrellevar esta edición número 79. Y vamos a tener algo de música de aquellas con las que el boxeador promedio está consustanciado. Sí, por supuesto. Que tiene que ver con el gimnasio. ¿eh? Claro. A ver, a ver. Imaginamos a Juan Manuel Bonani Entrenando con esta música ¿Por qué no Sebastián Andrés Luján? Me imagino el gimnasio de Lucho Ploner Y todos los muchachos en la bolsa, la soga, haciendo sombra, Cuidado, con esta Prone. música. Le va a al baile a Lucio Fronner. ¿eh? Vamos, vamos, para Lucho, Cristian. Música de pueblo para una expresión popular como es el boxeo. Gracias, Cristian, muy amable. ¿eh? Eh, continuamos con la presentación de Olimpia Deportes, Mendoza 1028, sí, los elementos para el boxeo. Se dan cita en Mendoza 1028, Olimpia Deportes y la información de Damián Casino. Bueno, Luis, eh, Mónica Costa retuvo el día viernes la campeona mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo eh, y la Asociación Mundial de Boxeo, la Invicta Argentina, Mónica Lagata Costa, se impuso sobre la brasileña eh, Michelle Bonazoli. Uh -huh. eh, fue una, una pelea mmm, bastante pareja, pero eh, la brasileña se vio superada por la fortaleza de la Argentina. Eh, esto, bueno, la, la la boxeadora argentina la superó por puntos en fallo unánime tras 10 asaltos. Y así defendió por sexta ocasión eh, la corona eh, del Consejo Mundial de Boxeo porque no estaba en. Eh, no expuso eh, Mónica Lagata Costa. Eh, bueno, la versión Asociación Mundial de Boxeo, es decir que retuvo por sexta vez eh, el título del mundo, ha tenido o sea, algunos fallos controvertidos Mónica Costa, pero en esta oportunidad eh, boxeó bien, eh, estuvo compacta, eh, si bien eh, Bonasoli no era una adversaria por ahí que podía comprometer Eh, a la boxeadora argentina Me parece que hizo un buen trabajo Cuando cuando hace, eh, se hace un buen trabajo Hay que reconocerlo Y me parece que en este caso Fue muy pareja, muy contundente ¿Los eh, aspectos más sobresalientes de ese trabajo, Damián? Eh, la fortaleza eh, Aguantar eh, lo poco que tiró Bonasoli Y después descargar en potencia Y ir desgastando Lo poco que por ahí podía tener eh, La boxeadora eh, Del país hermano del Brasil Eh, las tarjetas, por supuesto, que corroboraron uh -huh. eh, lo visto, eh, todos fueron argentinos lo, los jueces, eh, Jorge Milicay eh, vio 96-94, Omar sí. Fernández 97-93 y Manuel Vélez, un poquito más holgado, vio una tarjeta de 98-92, todas a favor de Mónica Lagata Costa, quien retuvo el título mundial superligero, versión Consejo Mundial de Boxeo. También en, en esa uh -huh. velada eh, peleó Matías Vidondo el boxeador radicado aquí en la ciudad de Rosario. Así es. Eh, al que hemos visto en Sportivo América. Hemos visto ah, en sí. Sportivo América y empató sí. eh, tras cuatro asaltos en decisión dividida. Uh -huh. eh, no tuve la posibilidad de ver el combate de, de Matías, eh, pero me decían que, que fue una pelea bastante pareja. Eh, un empate estuvo bien pero fue en decisión dividida que los jueces vieron el combate igualado en cuatro asaltos. Uh -huh. eh, también, bueno, cerra, ya cerramos con, con lo que fue eh, la velada del día viernes en el Polideportivo Municipal de General Conesa, eh, Buenos Aires, eh, República Argentina. Bien, fue presentada esta información por Olimpia Deportes de Mendoza 1028. Y FAS SRL, ¿tiene algo Faz para presentar? SRL, el sí, sí. Por supuesto, Luis, que tiramos una confirmación. Eh, el Tata Valdomir va a combatir sí. eh, definitivamente con uh -huh. Godoy. Esto va a ser en el estadio Nucache. Con, con el Billy la, Godoy. El Billy Godoy, el invicto. Eh, esto va a ser en la ciudad de Neuquén y que será televisado en directo eh, a través de Teis Sport. Uh -huh. eh, Creo ya eh, también está confirmado que va a estar eh, José Lemos en el rincón del bien. Tata Valdomir. Eh, volvería al rincón eh, José Lemos, eh, un Tata Valdomir de 40 años. Eh, ¿Cómo dice, pasa el tiempo? Claro, eh, dice que, que bueno, quiere dar la sorpresa ante un Billy Godoy que viene bien. Uh -huh. No tiene la experiencia del boxeador santafesino, eh, del ex campeón mundial categoría Welter. Eh, Carlos Tata Valdomir, cuando, sí. bueno, le ganara eh, en gran, gran combate a Sab Yudá, eh, pero bueno, hay mucha diferencia de edad, Luis, eh, viene de, de una larga eh, inactividad también Valdomir, porque fue y vino en el boxeo, bueno, se perdió eh, con un knockout muy rotundo con el mexicano el Canelo Álvarez, eh, ahora se va a presentar en, en categoría mediano, vamos a ver cómo, cómo le va, ojalá mmm, tenga posibilidades de hacer lo mínimo un buen combate eh, lo mínimo, sí señor pero me parece que el almanaque en el boxeo hay que respetarlo eh, son 40 años eh, y me parece que el Tata le tendría que decir eh, y dar el adiós definitivo al boxeo, ojalá Eh, puede hacer un buen combate pero me uh -huh. parece que Billy el Niño Godoy, campeón argentino y latino del Consejo Mundial y Organización Mundial de Boxeo, eh, le va a dar mucho trabajo sin, a, ser, al boxeo un de de Santa sin ser un sí. dechado de virtudes. Lo hablábamos el otro día. Yo no, lo vi no, evolucionar. No. No, nos, no nos convence digamos de manera superlativa, pero lo vi evolucionar y yo comparto que, que indudablemente si Valdomir no apela a todo su oficio y no ha hecho un paso por el gimnasio con bastante asividad este, lo va a sufrir mucho ¿eh? no hay grande, grandes boxeadores en la categoría sí. mediano y por hoy, estábamos no. acostumbrados en un momento tuvimos un, una seguidilla de, de grandes púgiles en categoría mediano Mariano Carrera, Marcos sí, Díaz, Marcos Díaz. Eh, Ramón no. Arturo Brites no, no, eh, Héctor sé. el artillero Velasco así el que subió eh, de categoría Bueno, Maciel ya más de, de esta época, pero también eh, el Chino Mora. Sí. Eh, el Chino Mora. Grandes, eh, sí, sí. grandes sí, buenos boxeadores que hicieron muy buenos un, sí. un buen espectáculo en la categoría mediana. Sí, eh, por supuesto que me parece que el boxeador eh, Billy Godoy no, no está a la altura de los nombres que Ajá. recién di. Pero vamos a ver, ojalá el Tata pueda hacer algo, algo bueno. Algo bueno, sí señor. Eh, auspiciado ahora por... Eh, ¿Te, te Marcelo que... Vidriera Seguros ¿Qué ¿Te le parece? ¿Está seguro de eso? Muy no. seguro si Está muy seguro y, y amparado por la segunda eh, Compañía de seguro la segunda eh, Una sorpresa El Terín Lencina le quitó el campeonato argentino En la categoría ligero eh, A un fue? gran boxeador ¿Cuánto fue esto que no lo sabía? No lo tenía yo? Esto fue el día viernes pasado, Luis sí. ¿Dónde? Eh, es, eh, ya le voy a, le voy a decir... Eh, mientras él me dice yo le quiero mandar un saludo siempre a esos asesores que tenemos nosotros que son Aníbal Bosque y Enrique Sánchez ¿eh? Enrique Sánchez le, le mandó una información que usted le había solicitado hace ah, un no tiempo diga, pasado cositas, ah, sí. usted, bueno y acá sí, lo tengo sí, sí, para que para que después usted lo en, en un huequito del, del programa que aporte eh, Enrique. Que ap sí, sí por supuesto sí. El, el abrazo grande siempre está uh -huh. eh, junto a nosotros bueno eh, esto fue el pasado viernes en el Club Millonario de Bragado ¿eh? El experimentado campeón argentino y sudamericano de los livianos, el neuquino Aldo Ríos, dejó el título argentino de los livianos en manos del boxeador de Bragado, provincia de Buenos Aires, uh -huh. Juan Elterín Lencina, quien se encontraba invicto en 21 peleas, todas ganadas, eh, con 5 nocaut y 3 empates. Y por supuesto era el crédito local. Eh, hicieron un, una pelea muy renida eh, muy, muy buena técnicamente mm. pero el boxeador eh, Neuquino se vio superado por la frescura de, del boxeo de del boxeador encina, claro, de la encina mm. estaba más eh, más suelto más, eh, se dice? más enfocado, sí, más enfocado sí. en el combate eh, sabemos de la técnica depurada de Aldo Ríos sí, no vamos sí. a descubrir nada eh, pero pero hay que tener con qué claro, para ganar claro. algo. ¿no? Me parece sí. que no pudo sustentar físicamente eh, eso de, de, sí. de, de lo que ha desplegado siempre Aldo Ríos. Esa técnica, ese caminar, paso al costado. Eh, si bien no es un pegador, eh, pero... Mano justa. Claro, mano justa. Uh -huh. Me parece que también le está pesando un poquito el almanaque a Aldo Ríos. Y ojalá, bueno, si tiene que dar un paso al costado, lo, lo dé en el momento adecuado, porque fue, fue un grande, de verdad, peleó con con todos los buenos aquí de la República Argentina, de, de eh, pudo edad. haber sido campeón del mundo, no, no se le dio, le robaron la, la pelea, como ya habíamos dicho en, en anteriores ediciones, mm -hmm. con Steve Johnson, y, y me parece que bueno un hombre que peleó con Esteban Sicurella, con el Coyac Silva, eh, bueno, tiene nombres... Eh, que, usted, el, el, que el, refrendan el palmarés para, se sustenta con buenos apellidos, sido, seguro, Ríos seguro y bueno. uno dice sorpresivo bueno eh, mirando fríamente sí puede ser sorpresivo pero me parece que claro, la lo... frescura y juventud ¿Eh, de... ¿qué edad tiene el Encina? ¿lo tenés en la ficha o no lo tengo la, bueno, la edad pero de cualquier creo que manera tiene 20, 24 años bueno de cualquier manera es el hombre a seguir sí por supuesto que ¿Eh? porque eh... se ha notado un, un, un triunfo de valía no le sí, sí, sí. ganó a un hombre que ha combatido con, con boxeadores equivalentes y de indudable jerarquía Así que esto fue un poco. unánime, sí, fallo unánime fall un eh, a favor de, del hombre de Bragado. Eh, así que bueno, nuevo campeón argentino en la categoría ligera, linda categoría ah. en, la, en la categoría ligero. Eh. Buenos eh. exponentes. Claro. Eh. Saludo grande para. 61-235. 61-235. 135 libras. 135. Sí. 135. Es una categoría que siempre me Me, me, Te me llamó me la atención. Sí, me llamó la atención, uh -huh. bueno, la, la categoría mediano también. Pero la, la categoría ligero, porque hubo muchos boxeadores. Claro. Hoy por hoy está más la categoría welter de moda. Pero en una época aquí en la República sí. Argentina, la categoría ligero que, era que muy se mirado, llevaba Que sí. se llevaba toda la atención. Eh, saludo grande para un compañero de trabajo, un amigo, un nacido eh, visitante de www.boxeoplaneta.blogspot.com. Me refiero a Aristides Bruno. Para él, para Vanessa, para Facu y Lucía, sus hijos. Y para toda su familia. ¿eh? Una persona que... Que quiero, que quiero muchísimo realmente, un, algo más que un compañero de trabajo. Eh, Tengo eh, y, más oh, información. Sí. Eh, Muy bien. El Salvaje Pereira eh, ya tiene confirmado también eh, su próxima bueno. pelea, lo hará en su tierra natal, Ajá. en Malabrigo, eh, el 13 de abril, va a combatir a 8 asaltos con rival a confirmar. Y también, bueno, yo le... le vamos a estar... Eh, presentando y por supuesto para mi ciudad la ciudad de Villa Gobernador Galvez vamos a tener la posibilidad eh, histórica de tener eh, un título del mundo en la ciudad, va a estar combatiendo Daniela la Bonita Bermúdez Ajá. y va a enfrentar eh, a Marilín Rivas Marilín una Rivas. pegadora venezolana no me diga. que viene con muchas ganas de quedarse con el título eh, del mundo esto va a ser la corona interina Gallo en versión Asociación Mundial de Boxeo. Eh, vamos a ir de, desarrollando eh, en los sucesivos programas. Vamos a tener la posibilidad de, de hablar con Daniela. Eh, estuvimos ah, bueno. haciendo gestiones, pero hoy no, no nos pudimos contactar con ella. Bien. Pero le prometemos a los oyentes que, como eh, tuvo la posibilidad Gustavo Bermúdez pasar por Boxeo Planeta, Vamos a hablar con Daniela, vos lo habías dicho, se lo dijiste a ahí que querías charlar con ella, sin saber que iba a venir esta chance de título del mundo. Por supuesto, estaremos junto a Luis Farpaceri y los amigos de Teis Sport, porque va a venir Teis Sport a transmitir a la ciudad de Villagonor Galvez, Silvana Carcetti, Martín Perazo, toda la gente de Teis Sport. Se conoce esa zona, ¿verdad? Sí, claro, es mi zona. Bueno, los boxeadores... Los chicos Bermúdez son oriundos de la ciudad de Villa Gobernador Galvez uh -huh. y están entrenando en la ciudad. Explota eh, Villa Gobernador Galvez. Sí, esto va a ser el 31 de marzo sí. eh, en el Club Atlético Talleres. Uh -huh. eh, Daniela Romina, La Bonita Bermúdez, eh, 7-2-2, dos nocau Intentará capturar la faja interina mundial de los gallos eh, en versión de eh, la Asociación Mundial de Boxeo. Frente a la venezolana Mayelin la, bon la Monita Rivas. Una es la, la bonita y la otra es la monita. Sí, sí. <ríe> Esto de los, bueno, los apodros eh, apelativos. Viene con bien. un lindo récord de 7-1-1 con 6 knockouts. El combate, por supuesto, pactado a 10 asaltos dentro del límite de los 53,500. 118 libras. Esto es Boxeo Planeta por la 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. El abrazo grande para todos aquellos que a lo largo y a lo ancho de la patria nos escuchan, los amantes del boxeo, como siempre, a los que son asiduos escuchas en directo y aquellos que a lo mejor nos escuchan en distintas partes del mundo. En, en otro horario Cristian nos está llevando este, a, a todos ustedes Es nuestro operador técnico Vamos a ir a la primera pausa No sin antes recordarles Que la consigna de esta noche es Jorge Fernández, argentino Rodrigo Valdés, colombiano Y Mantequilla, nápoles, mexicano Boxearon con el enorme El inolvidable Carlos Monzón Comuníquese a las vías de comunicación Que mi amigo Damián Casino Le señala ya en este momento 424-2769, o nos envían un mensaje de texto al 0341-156-168-686. Y antes de ir a la pausa, sí. usted me deja que diga cómo se puede escuchar boxeo Planeta en vivo en todo el planeta. Métale para adelante. www.boxeoplaneta.blogspot.com sí. o también la posibilidad que da la 88.9 Radio Gran Rosario, www.radiogranrosario.com.ar La pausa seguramente será musical y comercial. En 88.9 estás escuchando Boxeo Planeta. Quer comandante desde la histórica noche llevaron el sol de tu bravur, comante Peso cerco a la muerte. a ver